Se lo que me contaste. Hola amigos Radio Legartanos, iniciamos con el tema Mi Dulce Señor en Español, una canción original del señor George Harrison, integrante del famoso cuarteto de Liverpool, David Beatles. Los saluda Corlex para comenzar con este podcast de música en Semana Santa. metalera de Argentina, Juan Herges, que en la Biblia quiere decir hijos del trueno, así es como Dios nombró a sus discípulos. Gabriel a la voz de la banda y sus integrantes así le demuestran ese amor a Jesús con el tema por siempre a tu lado. Llegó a la tierra y entregó su vida para salvarnos del pecado. Entregó todo su sufrimiento para vernos libres de la maldad, del egoísmo. No le importó subir al Calvario con la cruz a cuestas. Se cayó, cansado, se levantó y siguió caminando hasta su crucifixión. Para al Calvario su vida, cargando una cruz. de Nazaret es el tema que escuchamos con la banda mexicana de rock del Guadaña, la banda Boston. Se acerca uno de los mayores acontecimientos de la humanidad, la vida, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos próximos a celebrar la Semana Santa, pero más allá de la penitencia, de estar rezando día y noche, Me pongo a pensar que la verdadera razón de esta Semana Santa son tus actos y la conversión de ellos. La Semana Santa no es simplemente recordar el paso de Jesús en la tierra, de solo revivir su pasión en la televisión, sino de los ejemplos que Él nos dejó. es el tema de la banda argentina de heavy metal que escuchamos hace un momento que nos invita a seguir adelante con la mano de Dios a no dejarnos vencer te cuento mi historia, sufrí la pérdida de un ser tan grande en estos momentos sentí que el mundo se me venía abajo, por todos lados sentí un peso enorme mi papá, mi hermano, mi hermana y mi cuñado igualmente se contagiaron de esta enfermedad de COVID hoy afortunadamente ya están mejor, fue un dolor enorme, no pude ir presencialmente a verlos Hasta la fecha no he podido abrazarlos, nunca más volví a ver a mi madre y me provocó una herida enorme causando depresión, culpa, ansiedad, miedo y muchas cosas más. Hasta en cierto momento empecé a perder la fe en Dios, ¿por qué rezar si no me regresó a mi madre? Pero Dios nunca se equivoca, el equivocado era yo, yo quien no entendía muchas cosas, yo quien no me había acercado a Dios, yo quien no dejaba que él obrara por su cuenta. yo que no tenía fe ni paciencia. Siguiendo ser es una canción original de la banda argentina logos tema que hace un momento pudimos escuchar un claro ejemplo de la fe que le profesamos a jesús y que ha servido de mucho para continuar en esta batalla de la vida que solo su luz nos da esperanza para dejarnos guiar en sus manos rey de la revolución jesús del barrio una excelente canción de rata blanca narra la historia de un personaje único real importante que dio la vida la muerte por la humanidad, y aunque su letra de la banda jamás menciona el nombre de Jesús, es claro para mí, o desde mi punto de vista muy personal, que es el Cristo que siempre tengo a mi lado. del barrio, tema que escuchamos hace un momento en Radio Legal. Finalizamos este podcast con la fe bien puesta en Jesús, María y José para que la paz llegue a nuestras vidas. rotas y levantas, mi fe de Dios ha sido la espada, mi fe me hace llenar esta tierra de ternura, paz y caridad, mi fe es el camino a la salvación. infierno, mi fe, le vida, amor, a mi vida, es armonía y tranquilidad. Oremos por la salud que tanto ansiamos y seremos iluminados en el camino a seguir, encontrando los elementos básicos en la naturaleza que son los portadores de la salud del cuerpo y del alma. Quien crea y tenga fe, Tendrá una visión más completa de esta vida, llegando a la convicción propia de la verdad misma del camino a la salud. Tu fe en las enseñanzas que la madre naturaleza nos ha alegado, nos hará gozar de salud y felicidad. La fe es como aquella águila que levanta el vuelo a lo más alto, buscando su perfección y voltea hacia abajo, viendo los caminos que ha pasado. Envía tu luz y verdad para que me guíen, en la oh Señor.